Bueno, ya está en construcción, estamos por la fase ya de la mitad de la construcción y ha llegado el equipamiento que es un laboratorio de micropartículas que junto con el grupo tremet y hecho con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a través del FONTAR, estamos generando un polo de atracción para obtener una planta piloto y un laboratorio de medición para partículas muy pequeñas que sin duda van a intensificar no solo la producción de maquinaria sino también de el uso de estas micropartículas en una diversidad y estas micropartículas surgen de los propios minerales que tenemos en la zona o de los propios productos y bueno, su valor crece a medida de que las podemos controlar y bueno, una apuesta que se ha hecho con el grupo Gremet de Olavarría Metalmecánicos desde hace ya dos años que, que se está trabajando Muy intensamente, bueno, se va a coronar este año con la inauguración de este laboratorio donde vamos a contar con el primer microscopio electrónico de la zona que sin duda es un, una mirada hacia ese mundo tan pequeño que nos ayuda a hacer los mejores productos y también a hacer muchas cuestiones que tienen que hacer agregar valor fundamentalmente a lo que producimos en la zona.